た

どんな人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多くの人も多く

パラメーク。<音楽>

パ r フ i クトの人たちは、パー a ェクト e 人たちは、パーフェクトの人たちは、パーフェ d トの人たちは、パーフ a クトの人たちは、パーフェクトの人たちは、パーフ a クトの人たちは、パーフ e s トの人たちは、パ a フェクトの人たちは、パーフェクトの人たちは、パ a フェクトの人た se bañen en sus aguas termales después al baile porque は、パー nunca falta ーフェクトの人たちは、パーフェクトの人たち e パーフェクトの人たちは、パーフェクトの n たちは、パ a que se en en sus quereres que viva t、no、a v ー o y su alegría

サラリーマンともなってた

Adiós muchachos, adiós ya me despido, llevo en mi pecho el más grande guayabo. Adiós muchachos, adiós ya me despido, llevo en mi pecho el más grande guayabo. Gregorio Pardo, te s deje este paseo, como recuerdo a todos los de Tadio. Gregorio Pardo, te s deje este paseo, como recuerdo a todos los de Tadio. Que viva Tadio y sus mujeres, que con orgullo nos brindan sus quereres.

Muy buen día para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, para las emisoras y todo el personal que hace posible que este espacio、pues、siga al aire a través de esta iniciativa que hermana las radios comunitarias de nuestro departamento.

Un saludo muy especial desde el municipio de t a b i o Cundinamarca, la emisora Huaica FM e s t é r e o Mi nombre es Andrés Santiago Lozano y l o s voy a estar acompañando durante este especial que hemos organizado con lo mejor de las actividades de nuestro municipio y cómo esto se refleja en nuestra historia durante el año 2012. Deseándoles de una vez que este año 2013 venga lleno de muchas cosas positivas para todos ustedes y nos permita seguir conectados con este proyecto.

Queremos pues, empezar hablando un poco acerca de la historia. Históricamente, nuestro municipio de t a b i o、pues, eh, recibe su nombre del vocablo indígena Tave, que se refería en Muisca al Boquerón de la Labranza, llamado así pues, por los antepasados, acorde a la posición geográfica que tiene nuestro municipio y que está localizado pues, en el valle del Río Frío. La segunda posibilidad o la segunda teoría que habla acerca del nombre de t a b i o、eh, pues, se refiere al cacique don Diego t a b i o quien vivía en esta región y conocía.

Comandaba los predios de la comarca por aquellas épocas. La fundación oficial está decretada el 8 de abril de 1603 por el señor oidor Diego Gómez de Mena, quien también fundó el municipio de Tenjo, en este acto que fue protocolizado mediante acta de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá el 2 de marzo del año 1608. Vamos a hablar, por supuesto, con respecto a este tema de la fundación, pues de nuestro último cumpleaños, nuestra periodista Natalia Prieto nos hizo una pequeña nota acerca de las actividades.

Que se adelantaron para esa fecha. Bienvenidos. Radio h u a y c a Estéreo, 88.3 FM. Hoy estamos de fiesta, señores, y hay motivos para celebrar. En el día de tu cumpleaños, te venimos a felicitar.

409 años no se cumplen todos los días. Por eso el pueblo de Tabio, por primera vez en la historia, celebra tres días consecutivos el nacimiento de su municipio. Fundada por Diego Gómez de Menael el 8 de abril de 1603, este sector se convertirá en un lugar famoso por sus aguas termales, que, según dice la leyenda, en dicha fuente poseían un templo natural a donde el Zipa y Bacatá acudían a celebrar las fiestas de la diosa de las aguas.

También está uno de los patrimonios culturales más conocidos, la Capilla de Santa Bárbara, una pequeña y bellísima construcción en piedra. Además de la vocación agrícola, la floricultura, el turismo, entre muchas cosas más, por eso los habitantes de Tavio tienen mucho que celebrar y así va a ser.

Rubén Darío Acero, gerente del Instituto de Cultura, nos cuenta sobre esta celebración. ¿Qué son cumplir 409 años? 409 años es un, es un municipio de los más antiguos de Colombia. Y cumplir 400 años es afianzar una historia aquí.

¿Cuántas generaciones han pasado en 400 años? ¿Cuáles son esas características que destacan a un TABI u n o Yo creo que la amabilidad. Primero, TABI es muy buen anfitrión. TABI recibe muy bien a las personas que llegan. Y por último, una invitación y un mensaje a todos los oyentes de la emisora para el cumpleaños de TABI. Pues、eh, estamos extendiéndole la invitación desde el Instituto de Cultura y la Alcaldía Municipal, la Administración Municipal, para que participen y que estén en estos tres, en estos tres días de programación viviendo 400 m i o s

nueve años que no son cualquier cosa. Se tenía previsto empezar con el festejo el pasado 20 de abril, sin embargo, la fecha de cumpleaños fue aplazada debido a la ola invernal que obligó a postergar el evento. Pero calma que no panda e l cúnico, porque la celebración del aniversario continúa desde el 4 de mayo, empezando con la apertura el día viernes.

Para esta jornada está programado el desfile que realizarán las diferentes instituciones educativas del municipio. A las 9 de la mañana, el recorrido comenzará por el Foro Municipal, bajando por la Carrera Tercera y subiendo por la Alcaldía, cruzando por el Minuto de Dios.

Sandra Espinosa, secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social, nos hablará sobre la intervención de los colegios. Bueno, mira, los colegios públicos y privados del municipio van a participar en el cumpleaños de Tavio con un desfile el viernes. Ellos también van a hacer una alegoría, una representación、eh, en carrozas o como cada colegio haya organizado sobre los principales sitios de nuestro municipio. Asimismo, este día tendrá un reconocimiento especial al adulto mayor, un homenaje a toda una vida que se le hará a la.

más antiguo.

El sábado 5 de mayo será el día más especial, es el acto central, porque se presentará la banda sinfónica de Tavio, habrá danzas, la intervención de las escuelas de formación del municipio, se presentará el trío cristal de Tavio, y finalmente, a las 7 de la noche, los t a v i o n o s recibirán un regalo sorpresa que está preparado para todos. Así que si quieren saber qué es, tienen que ir a descubrirlo ustedes mismos, acompañados de un show de luces que no serán juegos pirotécnicos.

Y el día domingo el cierre de esta festividad comenzará con una Eucaristía con el apoyo de la Iglesia.

Seguida de un puenteo r y de danzas de la costa pacífica, del Atlántico y de los llanos orientales. A las 5 se dará por terminado el evento. Se busca que en estos días la economía y el turismo se muevan, no solo gracias a las presentaciones que se van a realizar, sino también a la feria gastronómica y artesanal que se va a inaugurar. Y para las personas interesadas en vender algún alimento o artesanías, solo tienen que acercarse a la alcaldía para mayor información.

Luz Elena, secretaria de l gobierno, nos cuenta el objetivo de realizar todas estas actividades. Pues el objetivo primordial es rescatar lo nuestro, ¿no?、Uh -huh. Por eso el día viernes es tan importante, porque si ustedes miran los diferentes temas de los colegios, vemos que es todo el recorrido de nuestra historia. Entonces, esperando pues, la participación activa de la comunidad, tenemos el apoyo de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de la Defensa Civil、uh -huh. y del Ejército.

Con la ayuda del alcalde municipal, el gabinete municipal, la colaboración de todos los funcionarios, el honorable consejo municipal, el personero y todas las personas vinculadas a la celebración, se busca rescatar lo nuestro, con amor para Tavio. Esta es la opinión de Natalie Marcela.

Una de las invitadas a la conmemoración. Bueno, cuéntenos qué piensas sobre las actividades que se tienen programadas para el cumpleaños de Tavi.、Eh, me gusta que se rescate lo nuestro, que se estén apoyando los talentos、eh, locales, que se inviten otro tipo de, de personas, de universidades a hacer otras expresiones artísticas y no, pues que se invite a, toda la, a todo el pueblo a que conozca durante estos tres días el talento que se tiene. Solo nos queda decir feliz cumpleaños, Tavi.

ピコで。

Tavio se dio inicio a la primera feria artesanal y gastronómica del municipio, que se llevará a cabo el primer domingo de cada mes. El objetivo es empoderar a los comerciantes a través de una exhibición que les permita mostrar sus mejores productos, no solo a los ciudadanos del municipio, sino también a los turistas, ya que la administración actual busca darle auge al turismo y por ende a la economía.

Si usted quiere participar de esto, las inscripciones siguen abiertas para todas las personas interesadas. ¿Qué tiene que hacer? Es sencillo, tome lápiz y papel. El primer requisito es escribir una carta con los productos que usted vendería en la feria. Después, debe cancelar el valor de una carta que se le será asignada para los tres días del trabajo correspondiente.

Y por último, para dar un servicio de eficiencia y calidad, se están realizando capacitaciones en el SENA. Luz Elena, secretaria de gobierno, nos cuenta más sobre esta iniciativa que se está implementando. c o m o Como la administración actual le va a dar mucho auge al turismo,、uh -huh. precisamente por eso se hizo esta inversión de comprar las 20 cartas para que sea todo uniformado, todo blanco.

Porque, como el municipio es tan bonito, no podemos estar desorganizados.、Uh -huh. Entonces, esa feria artesanal va a ser algo muy importante para los artesanos, porque tenemos muchos artesanos en Tavio y, y el alcalde lo que pretende es apoyarlos al 100% y vamos a iniciar con esta、Aparte、feria. d e s p u de esto,、eh, con el domingo al parque artesanal y gastronómico que va a imponer esta administración, cada domingo primero de mes、uh -huh. van a seguir teniendo esa misma feria.

Vamos a iniciar un curso en el SENA,、uh -huh. con el SENA, en el área de turismo y en manipulación de alimentos. Las personas que están interesadas, y pues esta semana que iniciamos,、eh, esperamos pues la vinculación de las personas. ¿Sí? Tavio es reconocido en nuestro país y en el departamento por sus aguas termales.

Fuente de salud, fuente también de ingresos y de atractivo turístico para toda nuestra comunidad. Recordemos que este reconocimiento viene desde hace bastantes años, en la época en que el s i p a

El máximo líder de la cultura chipchacondinamarquesa pues venía a este balneario a disfrutar con sus 200 doncellas de las aguas termales que brotan en un promedio de 90 grados centígrados en calor. Estas aguas volcánicas que proceden、eh, precisamente de la hacienda de Aguascaliente, propiedad de, en algún momento de la familia Martínez, quienes、eh, donaron a mediados del siglo pasado el terreno donde se construyó el balneario, donde hoy en día los turistas pueden disfrutar.

De la piscina recreativa, la piscina medicinal, con servicio también de jacuzzi, servicio de camerinos, gimnasio, donde usted también puede llevar a su familia y degustar de, de, de deliciosos platos、eh, con un almuerzo pues bastante económico, con precios pues que están muy al alcance de todos nuestros visitantes y se convierte el balneario Termales en uno de los focos más importantes. t a v d i o está apostándole al turismo y durante el año 2012 nos lo dejó ver la administración municipal. Por medio de un plan de reconocimiento.

De los sitios turísticos de Tavio, la Secretaría de Desarrollo Económico pretende mejorar los ingresos económicos del municipio. Dejemos que Angélica Hernández, directora de esta secretaría, nos explique. ¿Qué queremos hacer el viernes? Queremos socializar lo que se ha adelantado. Entonces, la identificación de esas áreas turísticas,、eh, teniendo en cuenta también su clasificación, si son religiosas, arquitectónicas, culturales, gastronómicas、eh, y los servicios complementarios. ¿Cómo、mm, se llama?

Queremos también hacer un taller con esos participantes para que ellos nos cuenten también qué esperan del plan turístico y ellos cómo pueden participar.

Queremos es como sembrar una semillita y motivarlos para que se empiecen a generar las asociatividades, es decir, que gastronomía trabaje con la parte de hospedajes. Queremos hacer partícipe a la comunidad,、eh, queremos que la comunidad lo conozca, se apropie y nos apoye. Nosotros, como alcaldía, no queremos hacer este trabajo solo, porque eso es un trabajo en equipo y quienes se van a beneficiar en últimas es la comunidad.

Con esto se pretende que los habitantes del municipio se apropien de los sitios turísticos para que los promocionen, los cuiden y comprendan el valor que esto tiene para la economía del municipio.

Queremos capacitar a la gente, queremos mostrarles q u e se ha levantado, qué historia guarda. Si es necesario, se van a hacer folletos, se van a hacer, no sé,、eh, cuentos, se van a mostrar videos.、Eh, se va a hacer, un, mejor dicho, un despliegue de publicidad para que la gente también conozca qué es lo que tiene. Nosotros, como Tavi, nos desconocemos muchos de los sitios. Mediante el turismo, nosotros queremos fortalecer la parte de comerciantes, la parte de artesanías.、Eh, con el turismo también, nosotros ganamos beneficios.

Porque el gobierno nos apoya para el arreglo de infraestructura turística, también de vías,、eh, nos pueden dar otros recursos para la parte de reforestación ecológica. Entonces, toda la parte turística va amarrada a muchos beneficios que nosotros queremos consolidar y aportar. Por eso, desde el turismo se fortalece automáticamente el desarrollo económico.

Quiero que sepan que todos los habitantes están cordialmente invitados. Podrán d a r sus opiniones y, por qué no, si conocen un sitio increíble en el municipio, proponerlo como sitio turístico. Informó Laura Castaño Covelli para Radio h u a y c a 88.3. Se inicia la intervención y mejoramiento de las casetas del Foro Municipal, un gran sitio turístico de gran importancia para todos los habitantes de t a b i o y turistas. Alejandro c h i s c o secretario de Infraestructura, nos cuenta cómo se va a llevar a cabo la remodelación de este lugar. En cuanto al proyecto de remodelación de las casetas, de

d El foro es un proyecto que lo que pretende es、eh, darle otra cara a este importante sitio de interés turístico en el municipio, ya que es la entrada, digamos,、eh, al balneario Termales, es donde la mayoría de turistas almuerzan los fines de semana. Y en estos momentos, tanto las casetas como el área exterior, pues no presentan un, una buena imagen de lo que queremos proyectar para el municipio.

es un proyecto que tiene un costo de alrededor de 115 millones. que Lo que buscamos es primero remodelar la, las casetas internamente para que estén en condiciones de higiene y salubridad adecuadas para atender al turista. Lo mismo remodelar y pintar las fachadas para que d e otra imagen. Y、eh, la tercera parte que se va a intervenir es el área, el espacio público aferente a las casetas. Se va a.

A cambiar el piso que actualmente se encuentra fisurado con diferentes niveles. El proyecto de remodelación durará aproximadamente dos meses. Inicialmente vamos a trabajarle muy fuerte a lo que es el espacio público, lo cual vamos a demoler todo el piso existente, que esa actividad dura alrededor de tres, cuatro días, y procedemos a rellenar y colocar la nueva tableta para, para las casetas.

Con este proyecto se busca atraer a turistas al municipio de Tavio, promoviendo la historia de este importante lugar como lo es el foro. Vamos a terminar antes de, del torbellino, que es el 2, 3, 4 y 5 de noviembre.、Eh, procederemos a intervenir las casetas del foro para que estén listas、eh, a finales de, de noviembre. Informó Paula Andrea Casallas para Radio h u a y c a 88.3.

En la actualidad, nuestro municipio tiene también una identidad especial por ser la sede a nivel nacional del Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, de acuerdo a la Ordenanza Departamental número 35 del 2 de diciembre de 1998, en la cual reza que el primer fin de semana del mes de noviembre, el municipio de Tavio realiza esta fiesta folclórica nacional y que en nuestro municipio、pues、ya llegó a la vigésima primera versión en este año que pasó, 2012.

Con gran éxito, con mucho trabajo por parte del Instituto Municipal de Cultura, liderado y encabezado por el señor Rubén Darío Acero García, y que tiene como propósito, pues, divulgar nuestro f o l c l o r colombiano, en especial esta danza que es compartida entre Cundinamarca y Santander, y que ha sido, pues, acogida por nuestro municipio desde el año 1992, con la iniciativa que tuvo en su momento el maestro César Monroy y el alcalde municipal y directores de su momento del Instituto de Cultura, d e

Seguirla apoyando. Hoy en día es un evento que no solamente cubre la parte musical, sino que también sirve como plataforma artística, plataforma turística de nuestro municipio. También sirve para que los artesanos vendan sus productos, para que se muestre el trabajo que durante el año realizan muchas personas en Tabio. Así que, pues, el Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales se eleva como una de las fiestas más importantes. Es por eso también que durante esta administración se retomó la idea de que la imagen del Encuentro.

e Nacional n t r o del Torbellino y Danzas Tradicionales fue realizada por los mismos Tabiunos. La administración pasada pues, tomó la decisión、eh, de utilizar una agencia de publicidad especializada para realizar estos diseños que ya no entrarían a ser parte de la fiesta como concurso, sino que simplemente pues,、eh, serían ideas de un publicista. En esta oportunidad, el instituto volvió a abrir la convocatoria para que todos los Tabiunos, profesionales o no profesionales,、eh, pudieran entregar sus propuestas y estas propuestas fueran evaluadas por un.

Comité que decidió cuál fue el ganador tanto para fiche como para recordatorio del evento. Vigésimo primer encuentro nacional d e torbellino y las danzas tradicionales. Tavio Cundinamarca 2012. Radio h u á r Castello 88.3.

La convocatoria de afiche recordatorio que fue convocado por la Casa de la Cultura ya tiene un ganador. Rubén Darío Cero, director de la Casa de la Cultura, nos comenta cuántas personas participaron en esta convocatoria. presentaron 10 recordatorios y 15 afiches. Fue muy grato. Con el Consejo de Gobierno se, del día 17 se resolvió quién era. Y por coincidencia, porque salió el mismo ganador el de, del afiche y el mismo ganador del, del recordatorio.

Javier Durán, artesano del municipio de Tavio, fue el ganador de esta convocatoria con la mejor propuesta de afiche y de recordatorio. Rubén Darío Acero nos describe las piezas que ganaron. El recordatorio es una talla en madera donde va el r e q u i n t i s t a a delante y la pareja va ahí de baile atrás. Es una talla en madera, los escudos en la base y el letrero del de, Encuentro Nacional de e s t o r b e l l i n y las d o n a s tradicionales al frente. Y el recordatorio el, y el afiche.

Tiene algo como de similitud. Tiene adelante un requintista con la imagen corporativa de la administración y atrás dos, dos danzantes que van como flotando. Los criterios para escoger el recordatorio y el aficho fueron. Los criterios principalmente que tuviera originalidad, correspondiera al evento, lo que tiene que ver con la identidad del evento, que es el torbellino, el hombre que baila, la mujer que baila, el requintista.

Se hace la invitación para que todos los habitantes de Tabio participen en el Festival del Torbellino y la Danza de las Vueltas del 2 al 5 de noviembre. Sí, una invitación muy especial para todas las personas que me están escuchando: que vengan a Tabio, que participen del Encuentro Nacional del Torbellino. Vamos a vestirnos de torbellino todos. Se cambia la modalidad de torbellino al campo y vamos a hacer torbellino al parque. Informó Paula Andrea Casallas para Radio Huaica, 88.3.

En el año 1989, el primer alcalde elegido por elección popular, el doctor Ricardo s o r n o s a Salazar, nombra al municipio de Tavio como Municipio Verde de Colombia durante esta administración.

t a b i o se enorgulleció en su momento de ese título y pues, hizo que muchos movimientos se fijaran también en nuestro municipio como plataforma de algunos proyectos importantes con respecto a la ecología y a la conservación. Sin embargo, en los últimos años hemos notado、eh, cómo la falta de conciencia de los mismos habitantes y proyectos de mega minería a cielo abierto han ido acabando un poco con esas reservas verdes. Es por eso que realizamos una nota importante para buscar la conciencia de la población.

¿Cree usted que los problemas de contaminación radican en la ausencia de proyectos o programas ecológicos? ¿O en la falta de información para la prevención y cuidado del medio ambiente? ¿O simplemente en la indiferencia ciudadana que no piensa en las repercusiones de sus actos? ¿O tal vez en la ausencia de una intervención real para hacer cumplir las leyes? Entonces, ¿cree usted que el medio ambiente se llama así porque ya acabamos con la otra mitad?

Partiendo desde costumbres elementales como no botar basura a la calle o a los ríos, las personas, los jóvenes, los adultos y los niños no entienden y no son conscientes de que hasta el más mínimo acto de contaminación afecta no solo al municipio, sino al planeta Tierra. Y aunque uno de los grandes inconvenientes que se presentan en Tabio es la explotación minera, también la conciencia ciudadana hace parte del problema.

Sandra Ruiz, secretaria de Medio Ambiente y Asuntos Agropecuarios, nos cuenta sobre los principales problemas ambientales en el municipio de Tavio y los programas que se están llevando a cabo. Realmente,、eh, el principal problema de contaminación en Tavio es la falta de compromiso de las personas.

Siempre hay talas donde no tienen permiso, la gente no hace recuperación, aparte botan basuras en, en los cauces de las quebradas, se lavan carros en las quebradas y las contaminan.、Pues、hay explotaciones de alto impacto ambiental, como todos ya lo conocemos. ¿Quiénes serían los principales responsables de este problema ambiental? Los principales responsables es la comunidad en general, es toda la población en general, las personas que no tienen c o n s c i e a

Ciencia, botan la basura al piso,、eh, lo que te decía, pues lavan los carros en la quebrada que queda en el foro, entonces obviamente generan la contaminación, esa es una quebrada que viene limpia. Las empresas también, las empresas generan contaminación, bueno, las.

Pues、las, las gravilleras que generan su, su impacto ambiental y, y todas las empresas en general. ¿Qué programas ambientales están llevando a cabo p、pues, u en s e cuanto a este tema de contaminación en el municipio? En este momento se está promoviendo la agricultura limpia. Pues ya sabemos que la agricultura también es uno de los, los factores que más contaminan por todos los, los químicos que se utilizan. Se están haciendo la limpieza de las causas de quebradas, se están realizando jornadas de reforestación,、uh -huh. se le hace seguimiento a la.

Las talas. Aparte de eso, se solicita que cuando se hagan talas、eh, se haga la restitución con árboles nativos. También se e s t á creando、eh, grupos de, en, la, en las diferentes instituciones educativas como gestores de medio ambiente con los cuales vamos a realizar diferentes actividades dentro del municipio. ¿Cuál es el mensaje de los ciudadanos de Tavio para contribuir a la prevención y pues al cuidado del medio ambiente?

Empezar a cuidar y a mantener las rondas de los ríos, que esto es lo que también nos genera inundaciones, porque se construye a menos de 30 metros de la ronda del río y después queremos que no nos inundemos. Entonces, empezar a respetar la naturaleza y así nos respetamos a nosotros mismos. Son varios los programas que se han implementado en el municipio.

Uno de ellos es el manejo de residuos sólidos, selección de la fuente y aprovechamiento de los restos orgánicos, convirtiendo a Tavio en pionero en el manejo de desechos. Este proyecto comenzó hace dos años y abarcó el casco urbano y las veredas de Palo Verde. José Luis Matallana, estudiante de Administración Ambiental de la Universidad Santo Tomás, nos cuenta cómo este proyecto capacita a los ciudadanos.

Se hicieron capacitaciones por medio de multiplicadores. Los multiplicadores eran estudiantes de los colegios que estaban prestando el servicio social. Ellos llevaron la información de cómo se iba a hacer el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, cómo iba a hacer la selección en la fuente. Básicamente partió de separar los residuos orgánicos de los residuos inorgánicos y pues también dejar aparte los residuos inservibles.

Esto pues traía, pues,、eh, ha traído ventajas.、Eh, la primera pues, es que el aprovechamiento de los residuos orgánicos eh, eh, que se h a c e lo, lo hacen、eh, empresas ajenas a, al municipio, ellos hacen por medio de procesos de lombricultura o compostaje、eh, abonos orgánicos.

Las ventajas de este plan son el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de procesos de lombricultura y compostaje. Además, que al no estar mezclado lo orgánico con lo inorgánico, la cantidad de residuos aprovechables son mayores. Es así como Andro S.A, una cooperativa de reciclado del municipio, trabaja en el manejo de residuos desde hace dos años en paralelo con el programa.

Sin embargo, persisten personas que inciden en la contaminación. José Luis nos habla sobre la panorámica de Tavio en cuanto al medio ambiente.、Eh, eso básicamente radica en la comunidad.、Uh -huh. Si la comunidad、eh, no es consciente de lo que está pasando y no se organiza y no、eh, toman acciones, pues básicamente、eh, no van a ser escuchados.

Porque、eh, dos o tres voces gritando que hay que salvar esto, que hay que cuidar、eh, nuestro entorno, cuidar también como el futuro de, la, de, las, de las generaciones,、uh -huh. pues、eh, tiene que ser algo más, más fuerte, tiene que ser una unión de, de todo un pueblo, de toda una comunidad que se pongan de acuerdo y que se organicen.

Que la comunidad se una, se organice y proteste es necesario que estos procesos estén acompañados de la normatividad y de los acuerdos municipales instaurados que velan por la protección del medio ambiente, y para ello es fundamental que las autoridades ambientales hagan cumplir estas leyes donde los intereses lucrativos no pasen por encima de los derechos humanos.

Miller Bello Arevalo, ingeniero y técnico operativo de la empresa de servicios públicos en c e r t a v i o habla sobre los horarios de recolección de las basuras en el municipio. Mira, en el casco urbano la recolección se hace tres días: ¿sí? el día lunes y el día viernes se hace la recolección de basura, de lo que no nos sirve.

Adicionalmente a esto, adelante del camión compactador van los recicladores quienes hacen la recolección, válgame la redundancia, de lo reciclable. Y los días sábados, la empresa dotó a, a los suscriptores con una caneca verde.

Donde hacemos una separación en la fuente de los residuos orgánicos, los desperdicios de las, de las comidas, los vegetales. Y esta,、eh, lo repito, la recogemos el día sábado, la cual, va, la cual tiene una distinta separación, disposición, perdón,、uh -huh. para un aprovechamiento.、Uh -huh. en, eso en cuanto al casco urbano. En las veredas no se ha implementado.

Eh, separación en la fuente, pero si los recicladores que están、eh, conformados y organizados van igualmente adelante del camión para hacer la recolección de los residuos reciclables que las personas sacan el día de la recolección. El, para el caso de Santa Bárbara y Salitres, el día martes, para el caso de Lourdes y Palo Verde, el día miércoles, para el caso de Río Frío,

h u a y c a Parcelación Santuario Carrón es los días jueves. Que el desconocimiento y la falta de información d e s a p a r e z c a y genere una conciencia ambiental que nazca no solo a programas o proyectos gubernamentales, también desde los colegios, desde los amigos y sobre todo desde la familia. Tú debes ser el cambio que desea ver el mundo, por eso deja tu huella ecológica.

No podríamos hablar actualmente que en el municipio de t a b i o exista solo una religión, pero como en la mayoría de nuestro país, la religión que prevalece, la religión católica,

Tradicionalmente se pasa de padres a hijos, y así ha sido en la historia de nuestra comunidad. Es por eso que la Semana Santa se convierte también en una de las épocas importantes en la cual los Tabiunos pues, participan u e s p de diversas actividades que son realizadas por la parroquia principal, la parroquia de la Inmaculada Concepción de nuestro municipio, que también es uno de los puntos principales y de los hitos arquitectónicos que tiene en particular pues la característica de.

Que fue levantada con el aporte de toda la comunidad, gente que, a punta de bazares, a punta de rifas, de hacer fiestas y reinados,、pues、pudo e s p u construir su templo y que queda ubicado en el parque principal de t a b i o Por eso también estuvimos acompañando a los t a b i o n o s en la realización de su Semana Santa.

Con e l coro del grupo Renacer, le damos la bienvenida a todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca y los recibimos con estos cantos religiosos porque la Semana Santa ha llegado.

Colombia se caracteriza por su ferviente vocación religiosa, y sobre todo esto se ve reflejado en esta época de reflexión y encuentro con Dios, que es tan especial ya no s o l o para los cristianos y católicos, también muchas personas aprovechan este tiempo para descansar o compartir con la familia. Es así que todos los años, durante ocho días, los feligreses interrumpen sus actividades cotidianas para dedicarse a la oración y meditación sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Justamente algunos ciudadanos de Tavio nos cuentan cómo viven la Semana Santa. Bueno, José Luis, cuéntenos qué va a hacer usted en Semana Santa. En Semana Santa voy a aprovechar para.

Buscar、eh, mi, mi espiritualidad, mi Dios interno. Yo soy católico, pero no el católico tradicional. He ido buscando otras alternativas. Pienso que Dios está con uno, dentro de uno, y uno forma parte de, de, de, de un todo, de una unidad, que es Dios. Somos parte de Dios. Y pues la Semana Santa sí la aprovecho como para hacer una reflexión más,、eh, más tranquila, más、eh, espiritual.

Bueno, María Ema, cuéntenos qué va a hacer usted en Semana Santa. Primero que todo, venir a la iglesia, asistir a los oficios religiosos, estar con la familia, estar en la casa.、Ah, empezamos con el Domingo de Ramos, venir a la Santa Misa, la procesión del ramo. ¿Cuál cree que para usted es el propósito de la Semana Santa? La muerte.

De Jesús en la cruz, que murió por nosotros, todos los pecados, por e c a d s p o los todos los pecados, murió Él en la cruz y sufrió, sí, Señor. ¿Y a cómo cree usted q u é es la actitud de, de los ciudadanos de t a b i o en Semana Santa?、Eh, acá hay muy, mucha acogida, mucha religión. En, ese, en esos días hay bastante gente, va bastante gente a la iglesia,、eh, a las ceremonias. t a b i o sí, muy religioso, en ese sentido.

La Parroquia de la Inmaculada Concepción conmemora esta celebración que está programada desde el primero de abril, domingo de Ramos, hasta el 7 de abril, Sábado Santo, con misas, Eucaristías, procesiones, recibimientos, confesiones, entre otras actividades que estarán acompañadas por el coro del Grupo Renacer. La directora Cristina Carrillo nos cuenta sobre la participación que tendrán los cantos.

Dentro de la programación de Semana Santa tenemos el domingo, la misa de siete. Por lo tanto, los cantos son alusivos precisamente al domingo de Ramos. Comenzando con el primer canto: o s a n a al Hijo de David, que es el canto de bienvenida, recordando cómo los, el pueblo judío recibió a nuestro Señor.

En medio de mucha alegría. Y el Instituto Municipal de Cultura de Tavio también tiene organizada la actividad Domingo Cultural al Parque, que se llevará a cabo el primero de abril. Angélica Cárdenas nos cuenta más sobre este evento. Habrá arte, artesanías y gastronomía. Allí tendremos la participación de grupos de danzas, la banda sinfónica, grupos de música.

Encanto, actividades en torno a la, al artesanía. Tavio ya tiene la programación de Semana Santa preparada para recibir la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y, asimismo, una oportunidad para renovar la fe interior que cada uno tiene.

Las administraciones municipales en Tavio le han dado prioridad a la comunidad desde el ámbito humano, teniendo en cuenta a la población de la tercera edad, teniendo en cuenta, por supuesto, a la primera infancia y a la mujer como ejes principales de nuestras comunidades, y es por eso también que se le ha dado un renglón muy especial a la población en situación de discapacidad.

Una de las entidades que desde la administración trabaja en frente de esto es la unidad de atención integral, teniendo p、pues、u en sus manos la formación, la capacitación y el poder llevar un poquito más de alegría a pequeños que nacen con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de discapacidad. Un hombre con alma de niño.

Siempre se notó dificultades, caminó a los 14 meses, primeras palabras a los 3, nivel de escolaridad cero, a pesar de que estuvo en la escuela 6 años. Diferente, pero no por eso menos especial, quiso Dios que fuera Elkin. Él tiene limitaciones en la expresión oral, sufre de estrabismo, dismorfia facial y a pesar de estar en la tierra, su mente se mantiene en el cielo.

La historia de este hombre, o mejor, de este niño que actúa como si tuviera cinco años, es diferente gracias a que sus padres no lo escondieron en su casa como sí suelen hacerlo otros tantos por miedo a lo que los demás puedan pensar de sus hijos. Hace poco, Elkin afrontó otra dura situación.

Cuando murió la abuela, tuvo ausencia porque dormía con ella y todo, y para él fue. Entonces, eso también le produjo otras s i n t o m a t y d m á s Entonces, no quería salir de la casa, todo el tiempo era en la cama, viendo televisión, no quería que lo tocaran, no quería que le dijeran nada. La historia de Elkin también es diferente gracias a la unidad de atención integral de Tabe.

Una unidad consagrada al trabajo humano y a la búsqueda de unas mejores condiciones de vida para quienes la sociedad discrimina. Esta unidad ayuda a 258 niños discapacitados, así como Elkin ofrece su colaboración a todas las personas que lo necesiten, fomentando y ofreciendo alternativas pedagógicas y terapéuticas.

Elkin ha mostrado un avance notorio debido al trabajo que se ha hecho con él y el que no logró mientras hacía parte de otras instituciones, convirtiéndose así en uno de los voceros en medio de los casos de sus demás compañeros. A la casa. El señor de la p o t í n nos invita todos los días. A mi casa. Sí, yo quiero ir a tu casa.、Elkin. Vamos a mirar、okay. a ver cuándo vamos a ir.

Necesito yo, yo, la y n las hijas están ahí c ó m o d a pero necesito un. un armario, pero que ya no. ¿Un armario? ¿Para qué necesitas el armario e l k i n Porque como mi m a m á me va a h a c e、eh, r un armario. o d qué bro? ¿De qué.? Quiero? El k i n suele olvidar ciertas cosas.、Se、llega y se le olvida lo que.、Es.

s e le digo, mañana nos vemos aquí a las 8 para ir a hidroterapia. ¿A las 8? ¿A las 8? Sí, a las 8. Bueno, profe, a las 8. Y va allí a las 15 y se vuelve otras, a qué horas toca mañana, o sea, ya se le olvida. t o s i e m p r e hay que estar con notitas ahí, a los papitos, todo, todo, todo. pero claro. Sea, la unidad trabaja de distintas maneras con las personas discapacitadas. Una de ellas fundamental para su desarrollo es la recreación. ¿Listo?、Va? Uno, dos, dos.

Y es el macielos. ¡Ay, no! A la una, a las dos, porque se bajan en la cabeza. ¡Ay, no! ¡Ay, n d a y no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, a y no! ¡Ay, no! o a no! ¡Ay, o ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, n a y no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! o a no! ¡Ay, no! o a no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! o a a y n a no! ¡Ay, no! o a a y no! ¡A no! o no! ¡A n no! o no! ¡A no! ¡A n

Desarrolla un papel fundamental para las personas que viven en Tavio y que muchas veces, por condiciones económicas, se ven limitadas. Queda por esperar que los beneficios que ha recibido Elkin se repitan una y otra vez. El deporte en nuestro municipio también tiene un lugar muy importante.

El Instituto Municipal de Deportes de Tavio Indertap es una de las entidades、eh, que más trabaja a lo largo del año con respecto a la divulgación, a la promoción y a facilitar los espacios para que nuestra comunidad disfrute de un esparcimiento sano y saludable. Es por eso que han realizado durante el año 2012 muchas jornadas, muchos campeonatos, muchas maratones, competencias en que toda la comunidad se integra. Pero sin lugar a dudas, hay una en particular y una en especial que tiene ese ánimo.

De vincular a las diferentes veredas y sectores de nuestro municipio y son los Juegos Comunales. Empiezan los Juegos Deportivos Comunales con la organización de la Indertab. Ismael Maecha, encargado de organizar estos Juegos, nos cuenta más acerca de este evento. Pues e s un evento que, que se viene desarrollando hace ya varios años en el municipio. Son un programa a nivel departamental en el cual lo que se pretende es vincular a la población de las diferentes Juntas de Acción Comunal en actividades deportivas.

Y recreativas. Los juegos deportivos comunales están abiertos para toda la población. Pues lo manejamos en varias disciplinas como son futsal, baloncesto, voleibol, atletismo, ciclismo, rana, tejo y vinculamos a toda la población por categorías. Hay diferentes categorías: categorías p a r a i n f a n t i l infantil, juvenil y mayores, tanto rama masculina como rama femenina. En estos juegos deportivos se tiene la meta de reunir 400 deportistas en las diferentes disciplinas.

En este momento contamos, nosotros más o menos, con aproximadamente 23 c u n t a s de acción comunal en el municipio, de las cuales, p、pues, u en s e reuniones realizadas con ellos, se manifestó la intención de participar de todas. Tenemos una reunión, un congreso técnico el día viernes para、um, organizar ya el tema de cronograma, fecha de inicio y fechas de participación. La Indertab hace la invitación para que todas las personas de t a b i o participen en estos Juegos Deportivos Comunales. Los Juegos se realizarán en diferentes locaciones para los distintos deportes. Pues vamos a utilizar los escenarios de.

del Instituto, como es el Polideportivo Municipal, vamos a utilizar también el Coliseo, el Estadio Municipal para las pruebas de atletismo,、eh, las diferentes calles del municipio para las pruebas ciclísticas y、eh, estamos buscando la colaboración de diferentes personas para la realización de pruebas de, de autóctonas como son el Tejo y el Mini Tejo. Informó p a u l a Andrea Casallas para Radio h u a y c a 88.3. Aunque a nivel deportivo somos muy tradicionales, el fútbol, el microfútbol, el voleibol,

Son deportes que se mantienen dentro de las prácticas y las preferencias de los tabiunos. Sin embargo, desde hace algunos años, nuestra geografía nos ha permitido explorar algunos deportes diferentes. Es por eso que durante 2012 llegó la válida de Hart Savannah, un evento de motos de alto cilindraje, de motos de enduro. Y por eso también estuvimos muy pendientes, porque es un deporte que llega a nuestro municipio y llega pegando bastante fuerte.

Hard s a v a n n a h es una competencia que nace en el año 2010, creada por una organización deportiva llamada Enduro. Es un deporte exclusivo de motos de alto cilindraje diseñadas para andar en caminos extremos. El domingo 18 de noviembre, desde las 8 de la mañana, se realizará el encuentro de Hard s a v a n n a h 2012. Oscar Bernal, organizador del evento, nos cuenta más acerca de este.

Este evento se va a realizar el domingo 18 de noviembre, desde las 8 de la mañana, más o menos hasta las 5 de la tarde, en una finca que se llama El Cerrito,、eh, kilómetro 4 vía t a v i o Tenjo. Queda aproximadamente 400 metros adelante del c o s t i l l o de la Morena. El ingreso a l público es totalmente gratuito. Los únicos que pagan u n a inscripción son los pilotos participantes. Y para el encuentro Hart Sabana 2012 se tienen grandes retos.

Nos aspiramos, comparado con los años anteriores, a tener presencia de 120 pilotos de todo el país. Tenemos participación de todas las categorías: profesional.

Enduro 1, 2 y 3, según el c i n t r a j e de la moto, hay participación de a m a s y participación de categoría iniciación, que son las personas que hasta ahora están arrancando en el deporte. También se contará con la participación de personas reconocidas en este deporte. Como figuras representativas, tenemos a Juan Reyes, Juan Esteban Reyes, que es el campeón nacional de enduro y de Jarez Camus de años anteriores en el país, y m e a l l de r o n los Six Day, que es la, como el mundial de enduro que se realizó e s t a en Alemania.、Eh,

Y tenemos al piloto Santiago i z a z a que participa en el equipo Red Bull de Marco Más en España, es subcampeón de España en categoría Juniors. Se hace la invitación para que todos los habitantes de t a b i o vayan a este evento.、Eh, pues los invitamos a todos: a los señores, a las familias, a los niños, a las niñas también, a todos los estudiantes de los colegios, a todo el mundo, a todo el municipio de t a b i o Es un evento súper importante.

Eh, esperamos contar con la asistencia de todos. Informó Paula Andrea Casallas para Radio Hueca 88.3. El 2012 también se recordará porque fue un año importante para la juventud t Aviuna. Dos eventos principalmente tuvieron eh, pues, eh, el espacio.

Adecuado para los jóvenes de nuestro municipio que están pues,、eh, con muchas ganas de trabajar, con ganas de proponer cosas interesantes y de que la administración municipal le abra sus puertas. Inicialmente se realizó el Box of Noise, primer evento de rock que、eh, tiene pues, como cabida el Jardín Botánico de t a b i o como escenario principal, con la participación de más de 10 bandas locales, bandas de nuestro municipio, y ya cerrando el año, el primer festival de juventudes que se marca como un hito muy importante.

Ya que en Tavio no habíamos tenido la oportunidad de celebrar esta fecha, que a nivel Cundinamarca y a nivel nacional、pues、se tiene muy presente. Este viernes 19 de octubre serán las audiciones de las bandas que se inscribieron al Festival de Juventudes. Cristiano Orozco, organizador del evento, nos cuenta cuáles son los criterios con los que se van a escoger estas bandas.、Pues、primero,、eh, afinación, el sonido, que tengan un sonido compacto.

Eh, después se les va a ver lo que es el repertorio, cuánto tiempo tienen de repertorio, qué género tocan, según eso, pues entonces les vamos a dar el turno. ¿listo? La idea es que vamos a, a o sea, casi todos, ¿sí? ya el que, el que no pueda estar es porque realmente nosotros vemos que no se puede, ¿sí? es, pero tiene que ser ya、pues、muy, un caso muy, muy extremo, como se dice, porque pues,、eh, la idea es que todos los muchachos alcancen a integrar.

lamentablemente si、sí, hay alguien que no logre pues estar pues entonces que ensaye mucho para el otro año las 24 bandas inscritas se escucharán en el auditorio de la casa cultural que se realizará de las 4 de la tarde a 8 de la noche esta audición está abierta a todo el público、mm, hay 24 grupos o personas solistas en música、eh, va a haber una va a haber rap va a haber hip hop va a haber、eh, reggaeton va a haber

Va a haber ska, va a haber reggae, va a haber rock and roll, va a haber trash h metal. Pues estamos primero que todo orgullosos de que los muchachos estén trabajando todo cada uno como, como dándole esa variedad a la música del municipio. En este festival de juventudes, además de que las bandas escogidas se presenten, habrán dos DJs cerrando la noche para que los jóvenes de Tabio disfruten un día de integración, música y amigos. Informó la u r a Castaño Cabelli para Radio Huawei 88.3.

Algunas iniciativas que se desarrollan en el municipio, v i e n e n importantes a nivel pedagógico, a nivel cultural, vienen de personas que, particularmente, han decidido hacer algo portavio y que tienen muy buenas ideas.

Y encuentran de pronto similares que apoyan esas causas y apoyan y motivan también a otra gente a participar. Es el caso de Colabore y el caso también del mapeo cultural que se desarrolla en nuestro municipio de Tabio. Colabore es un espacio para compartir y disfrutar una tarde llena de conocimiento. Inscríbase、Inscríbese、y participe. Este sábado, 11 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, aprenda a construir una casa con botellas plásticas, a optimizar las herramientas de internet, a construir instrumentos musicales con elementos r e s i d u a e s

Y muchísimo, muchísimo más. Colabore! Este sábado a las 2 de la tarde en entrada libre café. ¿A cómo? Gratis. ¿Gratis? Sí, e s c u c h ó bien. Gratis. Así, Así que inscríbase, que participe, participe y colabore. colabore. Pero no al fondito d e s i n o que el bus ya está lleno. Colabore!

Bueno, en esta oportunidad me encuentro、eh, con los organizadores del de proyecto Colabore, que básicamente busca.

A través de talleres, aportar un poco a la construcción de una sociedad que es autosostenible y que pueda pues trabajar de la mano unos a otros para tener unas mejores condiciones de vida. Me encuentro con César Bernal, él es una de las personas que está en este momento liderando la iniciativa. Entonces,、eh, pues、César, contémosle un poco a la gente de, de qué se trata este proyecto que va a ser la primera vez que vamos a ver algo así en TAB. v Pues, Santiago, la idea de Colabora es abrir un espacio en el que entendamos que nosotros.

Podemos enseñarle a las personas, pero que también tenemos muchas cosas que aprender de ellos, y por tanto, la idea es que quienes nos reunamos, pues podamos aportar desde nuestra experiencia y desde nuestra formación, desde diferentes puntos de vista. Es decir, como para explicarlo un poco mejor, la idea es que nos reunamos para entender cosas como que, por ejemplo, la basura no existe.

Es decir, darle un espacio a alguien que puede venir a contarnos con una charla de qué forma se pueden reutilizar los elementos que salen como desechos en nuestras casas, de qué forma también se puede reutilizar lo que comúnmente llamamos basura, pero que se puede convertir en otras cosas. Así, la idea es abrirle espacios a quienes quieran, desde diferentes ópticas y desde diferentes campos, hacer diversos aportes.

La idea es cubrir campos como el medio ambiente, la tecnología, la educación y todo eso mezclado con、eh, literatura, con、eh, danza, con formación desde cualquier ámbito, porque la idea también es entender que no es necesario estar sentado en un lugar formal, digámoslo así, para hablar de un salón, s o ¿sí? una institución, para poder educar. También me acompaña en esta oportunidad Sandra.

Sandra, ¿cómo se va a desarrollar esta actividad? ¿Cuántas personas están colaborando en este proyecto? ¿Y de qué manera puede participar la comunidad también? Eh, bueno, eh, Colabore lo hemos planteado para el sábado 11 de agosto a las 2 de la tarde en entrada libre acá en t a b i o Vamos a tener 8 talleres que se van a desarrollar de forma simultánea. Los colaboradores, que así los hemos denominado para no hablar de talleristas, sino colaboradores,、eh, es gente de acá de t a b i o y gente de Tenjo y otros de Bogotá.

Entonces tendremos talleres como fábrica de instrumentos, herramientas colaborativas web, botellas como material de construcción, escribir con tijeras, que es un taller de creación literaria, dejar de buscar para empezar a encontrar, que está enfocado en cómo funcionan los buscadores web, micropaisajes, que es un taller de creación con semillas,、eh, reconocimiento, que es un taller de danza, y música y escucha, que es un taller de apreciación musical. A las 4 de la tarde,

Tendremos una charla que se llama La basura es un mito. Y pues la idea de los talleres es que se puede escribir de dos formas: una que es a través de la página web de Colabore, que es colabore.micausa.com, y la otra es、eh, de forma、eh, real, por así decirlo, en entrada libre o en el café de José Luis Matayana, que es al lado de la Casa de la Cultura.、Eh, la idea de los talleres es que es,

a s e q u i b l e para todo el mundo, no van a haber cupos limitados, y ya, pues esa es la idea: que todo el mundo se inscriba y participe.、Eh, ¿Hacia el futuro qué se ha pensado que, que llegue a trascender o, o cómo llegue a impactar a la población que participe? Bueno, la idea principal de Colabore es que no sea solamente un espacio cerrado, sino que la idea es que la, se multiplique. Entonces, cualquier persona que quiera realizar un colabore en cualquier parte del mundo lo puede hacer.

Eh, también, otra forma de multiplicar la idea es que los, la gente que asista a los talleres o los propios colaboradores también、eh, difundan la idea. Entonces, si yo participo como asistente a un taller, estoy.

Comprometiéndome a que también puedo reproducir conocimiento. Asimismo, vale la pena recordar que, p u e si s usted también quiere acompañarnos y no tiene como mucha información, pero le llama la atención, quiere conocer el proyecto y quiere, ¿por qué no convertirse en multiplicador? Lo esperamos para que se una. Entonces, las coordenadas, por así decirlo, son sábado 11 de agosto a partir de las 2 de la tarde en entrada libre en Tavio.

Pero con algo que no se le puede olvidar a nadie y es que es completamente gratis. No hay ningún tipo de costo por inscripción, por asistencia y se van a llevar, aparte de una muy buena experiencia, pues también la posibilidad de contar con muy buenos espacios de participación e incluso con una que otra sorpresa para el final del evento.

La gestión para la elaboración del mapa cultural del municipio de Tavio es una iniciativa que está siendo liderada por el artista plástico Adrián Ibáñez. Oños cuenta de qué se trata este proyecto y por qué surgió.、Eh, ¿Por qué se llega a este proyecto? Bueno, inicialmente, inicialmente nosotros empezamos a trabajar en proyectos culturales de entidad cultural en el espacio que se llama Casa Ibáñez Herazo. Y aquí pues, desarrollamos un par de proyectos.

Y pues a partir de aquí,、eh, ver como un poco el, el feedback que, que obtuvimos de,、pues、de la gente de, de la zona, la gente de, de, del municipio,、eh, pues creemos que, que hay que ir más allá. Entonces, a partir de esto, lo que, lo que pensamos es generar como,、eh, digamos, una especie de censo en el que sepamos quiénes somos, quiénes están acá, qué estamos haciendo, qué tenemos para hacerlo.

¿Y qué podríamos hacer? Adrián Ibáñez nos cuenta qué actores intervendrán en el proceso. Dentro de este proceso, pues, ¿quiénes van a intervenir? Intervendrán,、eh, están invitados, primero que t o d o las autoridades, el gobierno municipal, el Instituto Municipal de Cultura, también están invitados.

También nos cuenta acerca del proyecto Cultura Hoy, el cual está en desarrollo y con el que se pretende prestar los servicios de gestión, investigación y desarrollo de proyectos culturales en el área de la Sabana de Cundinamarca. Cultura Hoy, que digamos, como que adquiere el espacio que antes era simplemente como un espacio cultural que se llama Casa i b á ñ c e r a z o que sigue existiendo, pero en el cual solamente realizaremos algunos eventos puntuales. Y ahora Cultura Hoy.

Es, eh, digamos que Es una, una empresa ¿sí? cultural ¿sí? dedicada a hacer consultoría en proyectos culturales. Y、eh, queremos bueno, digamos que estrenar esta empresa ¿sí? con este primer proyecto que es el mapeo cultural del municipio de Tabla.

Es importante resaltar para cuándo estarán listos los datos del mapeo del municipio. La idea básicamente es que、eh, yo, creo, yo creo que más o menos hacia finales de enero vamos a tener、eh, como los datos, unas estadísticas, unos, unos indicadores, puedes construir unos indicadores de qué está pasando culturalmente en el municipio. La idea de este trabajo en cultura es el carácter participativo e incluyente de toda la comunidad, informó Paula Andrea Casallas para Radio Hueca 88.3.

Este es pues, un pequeño balance de lo que fue el 2012 para el municipio de Tavio. Muchas cosas se quedan por fuera, sin lugar a dudas, porque es mucho el movimiento que durante un año realiza una comunidad. Y la comunidad de Tavio tiene esa especial cualidad de estar propendiendo por ser un municipio activo, un municipio que busca mejorar su futuro. Las juntas de acción comunal, la administración municipal, los diferentes organismos de participación con los que cuenta la gente.

Pues están activos y están vigentes para que ustedes también se involucren y para que estén ahí. La emisora comunitaria, por supuesto, es esa herramienta que también deben utilizar para que haya un eficaz、eh, canal de comunicación entre unos y otros, y eso es lo que queremos. Así que a través de estos micrófonos, los micrófonos de Recorriendo con Dinamarca, queremos invitarlos para que durante este año 2013 sigan ahí, sigan luchando por sus iniciativas, sigan、eh, trabajando para que t a b i o cada día.

sea mejor.

Mi nombre es Andrés Santiago Lozano. Agradecemos a todos ustedes por esta oportunidad y por habernos acompañado en este especial, hoy 10 de enero del año 2012, en Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos, feliz fin de semana también, y que este 2013 sea un año lleno de muchas alegrías y mucha prosperidad.

俺はただよ、美しい。